Radio Alama en Internet y las noticias de Alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Bienvenidos de nuevo, arrancamos justo después de esa sintonía que nos preparaba nuestro director Juan Cabezas. Tenemos sobre la mesa un análisis muy potente de los compañeros de la redacción de Alama.com y plantea una pregunta. Eh, casi un enigma. ¿Por qué una comarca tan rica en todo se está vaciando? Exacto. Es que el informe va mucho más allá de las cifras. Recopila datos del INE, de censos, de un siglo entero. La idea es esa, seguir las pistas para entender no solo qué ha pasado, sino sobre todo qué puede pasar. Pues vamos al lío. Lo primero que me choca es que la población se mantuvo súper estable durante décadas, hasta los 60. Y ahí, de repente, algo se rompe. ¿Qué fue? Pues el informe señala dos factores clave, casi simultáneos. El cierre del ferrocarril de ventas de zafarraya en el 60 y el gran éxodo rural, ¿no? Hacia Cataluña, el País Vasco. Justo. Pero claro, esos eventos no ocurrieron de la nada. Ya. Eran parte de una transformación, uh -huh. bueno, brutal en toda España. La mecanización del campo, que de repente hizo que miles de personas, pues ya no hicieran falta. Entiendo. Y una consecuencia directa de eso fueron las fusiones de ayuntamientos en los 70, ¿verdad? Ahí has dado. La de Arenas del Rey con Fornes y Hattar es el ejemplo perfecto. Fue un síntoma claro de esa debilidad. Espera, espera. Pero entonces explícame una cosa que parece ir contra toda lógica. A ver. Décadas después, en 2015 y 2018, Hattar y Fornes se separan. O sea, en plena crisis deciden dividirse y duplicar administraciones. ¿Se fue un acto de de rebeldía o qué? Es Una pregunta excelente, porque ahí está la tensión de toda esta historia. Si lo miras desde un punto de vista puramente administrativo, no tiene mucho sentido. Es más caro, más complicado. Claro. Pero desde el punto de vista humano, cultural, es un grito. Es decir, seguimos existiendo, tenemos nuestra propia identidad y vamos a pelear por ella. Ya veo, un pulso entre la lógica y el corazón, por aquí decirlo. Totalmente. Vale, entiendo el origen de la herida, pero ¿y ahora cómo está la comarca hoy en día? Sigue sangrando por Por igual en todas partes. Por desgracia, la herida sigue abierta. Desde el año 2000, la comarca ha perdido mm, unos 2.000 habitantes. 2.000. Pero, como bien apuntas, no sangra por igual. Hay contrastes enormes. Aquí es donde los datos se vuelven, bueno, es que son brutales. El informe pone frente a frente el caso de Zafarraya, que aguanta el tipo bastante bien, con el de Jayena, que ha perdido un 27% de población desde el 2000. O Cacín, que es todavía más drástico, un 33%. Es que Es perder a uno de cada tres vecinos en 20 años. La sensación al caminar por un pueblo que se apaga a esa velocidad debe ser... Desoladora. Y la clave de esa diferencia está en el motor económico. La agricultura, supongo. Sí, pero no cualquier agricultura. Zafaraya se mantiene por el regadío. Las hortalizas del llano necesitan muchísima mano de obra, a diferencia del secano. Eso mantiene una economía activa. Es el torniquete del que hablabas. Vale, pero entonces, si no es solo la economía, ¿cuál es el problema de fondo en los otros municipios? Pues es el concepto clave del informe. La pirámide demográfica invertida. O sea que no es solo que la gente joven se marche. Es peor. Mucho peor. Es que el motor de la comarca se está apagando desde dentro. La población que queda está muy envejecida. Casi no hay nacimientos y mueren más personas de las que nacen. Exacto. Se está consumiendo a sí misma. Es un ciclo muy muy, muy difícil de romper. Con este panorama tan sombría, ¿hay alguna luz al final del túnel? ¿Algo que esté frenando la caída? La hay, sí, aunque es frágil. El informe destaca dos cosas. A ver. Por un lado, la llegada de población inmigrante, sobre todo para el campo. Eso sostiene un poco las cifras. Ajá. Y por otro, el potencial del turismo. El turismo rural y el termal, que están muy ligados al parque natural y al balneario. Son dos balones de oxígeno. En resumen, la comarca en una encrucijada. Y esta historia, la verdad es que... Que es el espejo de cientos de comarcas en España, ¿no? Así es. Por eso me gusta que el informe no termine con números, sino con una reflexión. La comarca tiene recursos únicos. Patrimonio, paisaje, una identidad cultural fortísima. Desde luego. La verdadera pregunta no es cuántos habitantes quedan, sino si todos esos recursos pueden ser la base de un futuro donde la gente joven no solo pueda quedarse, sino que elija quedarse. ¿Qué hace falta para que un sitio así vuelva a ser un proyecto de vida atractivo en el siglo XXI? Esa es la gran pregunta. Una pregunta clave, sin duda. Hasta aquí este análisis. Nosotros ya seguimos trabajando en el próximo comentario, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos pone ahora la sintonía de salida. Radio Alama en internet y alama.com. Información para compartir.